Este audio está hospedado en i v o x c o m y es propiedad de su autor. i v o x c o m es el audio q u i o s c o gratuito de radios y podcast en español. Al River s o n nació en h o t e l en 1859. Llegó a la convicción de que las ciencias físicas presentaban una imagen deformada de la realidad y se dio a la tarea de reformular nociones como las de tiempo, materia, evolución y vida, entre otras. Enseñó.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 Anne-Riverso nació n en Othuil, Francia, en 1859. Fue el segundo de siete hermanos de una familia judía. Su padre era polaco y su madre inglesa. Estudió en el Lycée Condorcet de París y luego en la École Normale. A partir de 1881 fue profesor, hasta que en 19. tras contraer matrimonio con Luis Neuberger.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 Al final de su vida,、eh, una de las últimas, o quizá la última obra importante de, de Versón, t r a t a de Conocimiento, la teoría de evolución, y se centró en la, en la cuestión de la moral y la religión, es decir, de los valores que rigen la convivencia humana. Tienen Provienen de dos fuentes. Por un lado, la sociedad cerrada. La sociedad cerrada,、eh, él la considera.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 que busque lo diferente y no simplemente lo uno, que、eh, trate de posibilidades y de potenciar unas singularidades en vez de mantener una homogeneidad y de mantener una igualdad. Termino también la figura del santo. Son figuras distintas. n o、eh, Lo uno es lo que mantiene la indistinción del colectivo, que es necesaria, que, de cuya necesidad no duda Bersón,、no、pero también hay la otra faceta, La faceta que cuando la sociedad se ha, se ha hecho d i g a más o s m segura de sí misma y no está tan, tan preocupada de su cohesión, busca la potenciación de ese sabio, del héroe, del santo. Y en último término dice él algo así, no como que hagamos un dios, pero que en cierta forma vayamos a la construcción de dioses, de, de, de algo que esté más allá de lo meramente humano y que sirva de referencia y de ideal a la colectividad.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 Bueno, es un estudio muy bonito, es un estudio muy curioso, lleno de ideas, que puede ser, y también de una rectitud personal. A lo largo de toda su vida él también evolucionó y se fue acercando cada vez más a las posiciones del catolicismo. De hecho, él era c i u d a judaísmo, pero él estaba ya próximo a convertirse públicamente, como una persona de su importancia, al catolicismo. Pero entonces empezó en Alemania la persecución de los judíos.、Eh... Se probó、pues、en la guerra、eh, mundial y entonces Bersón renunció, aunque no era el momento de abandonar el judaísmo cuando estaba siendo claseo. En fin, yo creo que es una muestra de, de, de honradez personal de alguien que fue con el paso de, de los años. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy.、Eh, el próximo día, con su compañía,、eh, vamos a intentar acercarnos a otro pensador y a otro enfoque de la cadena de los filósofos.